Evelyn r u s i o t ¿qué tal? Hola Evelyn. ¿Qué tal? Buen día, Olga. ¿Cómo estás? Bien, aquí、um, estamos con Silvana. Un, este, una, una aclaración: es el 7 de abril la fecha, no el 9. ¿Y qué día? Ah, 9, dije, o、oh, a、ah. c Gracias. Esto es Radio Encuentro. Acá nos ayudamos, nos corregimos, sumamos. Muy es que, bien. Gracias. Es que realmente el, el, el gobernador realizó una jugada tan de sorpresa que, evidentemente, hasta, las, hasta sus propios. Este, socios,、eh, no les había dicho nada y bueno, ahora nos encontramos con esto, como vos decís, que se han acelerado absolutamente los tiempos electorales.、Eh, dentro del Frente para la Victoria veníamos ya trabajando desde hace tiempo y por eso nos encuentra en una situación absolutamente ordenada, ¿no? Desde el punto de vista de lo que tiene que ver con, con el armado de, de frentes y, y, y todo lo que tiene que ver administrativo, digamos, para dar cumplimiento a nuestra、uh -huh. carta orgánica. Bueno, b e l y n Silvana te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, contanos un poquito de qué queremos saber, de qué, de qué fue, de qué se trató la reunión, qué es lo que se habló, qué es, qué conclusiones, a qué conclusiones se llegaron. Nosotros, en,、eh, este, dentro del partido, teníamos、eh, de alguna manera la imposición por carta orgánica de esta convocatoria al Consejo, porque el Consejo es quien convoca a su vez al Congreso Partidario, órgano máximo. De, de toma de decisiones respecto de la proclamación ya de candidatos. Esto se va a hacer el día 7 de febrero en la ciudad de Semedal Roca, en el mismo local, en donde en el año 2011、eh, el gringo Soria este, comienza su, su campaña electoral.、Eh, ayer, entonces, como te decía, se hace esta convocatoria para el 7 de febrero,、eh, se ratifica la, la política de alianzas s e ha trabajado. Desde hace bastante tiempo en el Partido Justicialista, y que como elemento cercano podemos dar el triunfo del 2017 en las elecciones nacionales.、Uh -huh. Y también, este, bueno, para de alguna manera este, también hablar de las definiciones, lo que, lo que se habló también es que siempre,、eh, como, como siempre, como en cada una de las elecciones, se busca el consenso pleno, es llegar a. A, a conformar la, la, la totalidad de las listas este, mediante el diálogo y, y el trabajo este, previo.、Eh, para esto se, se le da mandato a lo que nosotros llamamos una mesa de acción política, conformada、eh, en el día de ayer también este, y que quedó、eh, integrada por la intendenta de General Conesa, la compañera Alejandra Más. El legislador Nicolás Rochas y el concejal de General Roca, José Luis Berros. Ellos serán los, encar los encargados de recibir a los compañeros de las distintas localidades con,、eh, por ahí, como, como es normal, como es este, natural,、eh, con, con apetencias diversas o, o pretensiones diversas este, respecto a la integración de De, de la lista de, de legisladores por circuito, y bueno, ellos serán entonces los responsables de tener estos, estos diálogos previos. Y bueno, si el consenso es pleno y si llegamos a una、sí. única lista en lo que tiene que ver con, con todas y cada una de las de, de la, de los circuitos este, electorales para legislador, el 7 de abril, entonces, el 7 de febrero,、sí. perdón, proclamarán.、Eh, El Congreso ratificará esta, estas listas. Y si no, bueno, tenemos como siempre, y como no tenemos tampoco por qué este, tener,、eh, tenerle miedo de alguna manera, queda en, como en todos los partidos políticos este, que se p r e c i n de n democráticos la instancia de, de las internas. n o Ajá.、Eh, bueno, ¿cómo, cómo ¿una c ó m o impresión tuya en relación a eso? ¿Se llegará por consenso? Bueno, ¿Podés sí, adelantar algo de ¿Tu, tu impresión? Cuando, <risa> sí, no, cuando, mira, cuando miramos la, las reuniones,、sí. esto me parece que es importante verlo. Este, todos los sectores、eh, del, del PJ, por ejemplo, estuvieron representados ayer en, en, en, el, en, el, en el Consejo del Partido. Entonces, pareciera como que sí, que este, este, este pedido, este mandato, es lo que nos. n o Solicita s quién es nuestro, nuestro candidato a, a gobernador, nuestro presidente del Partido Justicialista, que es precisamente tratemos de este, trabajar por el conjunto, tratemos de este, pensar en qué es lo mejor para, para el triunfo definitivo del 7 de abril. Me p a e c e q u se va a dar.、Ajá. Después,、eh, consolidadas las listas del PJ, hay un trabajo. De articulación con otros partidos, ¿no? Que conforman. En la... re... Bueno, en realidad, eso es, un, es una tarea que, que le queda y que, que le ha sido otorgada de alguna manera también a, a, a nuestro presidente del partido.、Ajá. En el último congreso que, que tuvimos. Digamos.、Eh, es él el, el, el responsable de seguir, porque es el que lo ha iniciado de hecho, este, y, de, y de seguir esta negociación este, con, con cada uno de, de, de los partidos y agrupaciones que conforman hoy el gran frente electoral, el Frente para la Victoria, e n r i o u e m a o Contanos un、eh, poco. Poquito...、Eh, me, me, sí. me parece que, como reflexión, este, una. Eh, un objetivo que se están planteando en todos y cada uno de, de las provincias de nuestro país es precisamente la conformación de frentes electorales este, con, con una línea en común que es precisamente ponerle freno a las políticas este, implementadas en estos últimos nefastos años por el gobierno nacional y que acá en Río Negro de alguna manera lo hemos tomado y, y creo que somos este, una, una referencia nacional para el resto De, de, de los partidos y para el resto del PJ, este, que se puede, que, que teniendo este, amplitud, que teniendo este, un, una profunda capacidad de liderazgo, este, y también, por qué no decirlo, siendo generosos, este, se puede conformar este, este gran frente electoral. n o Ya desde el año pasado se vienen teniendo distintas conversaciones con distintos partidos、eh, y para que la gente también sepa, contarnos un poquito、eh, a, hasta dónde alcanza, a, a quiénes compromete, a quiénes, con quiénes se han tenido distintos diálogos para conformar esta, esta lista de unidad. Sí, además del diálogo, en diciembre ya directamente se, se, se ha firmado un acta,、uh -huh. un acta de conformación del frente. Eh, en la Ciudad General Roca fue, no recuerdo exactamente, sé que fue en diciembre, no recuerdo exactamente el día,、eh, pero, pero sí, en esa, en esa oportunidad, bueno, y convocados por supuesto por, por el PJ,、eh, estuvieron presentes y firmaron este acta partidos como el Partido Río, que hoy es un partido provincial con las votaciones también en breve a ser un partido con reconocimiento nacional,、eh, el Partido Socialista en su... En su versión, digamos, en su circuito Río Negro,、eh, el partido Colina,、eh, bueno, el Frente Grande, que es un partido que históricamente está dentro del Frente con, con, el, con el PJ.、Eh, tenemos también dentro del Frente al partido Nuevo Encuentro y, bueno, diversas agrupaciones que,、eh, si bien no son partidos, conforman、eh, también el Frente, como por ejemplo. El Movimiento Nacional Alfonsinista o, o diversas,、eh, diversas agrupaciones que son escisiones o, o forman parte, sí, del PJ. Esta, esta lista, entonces, que se va a presentar, se va a anunciar en el Congreso. Sí, del... Se debe proclamar, o sea, esto, esto se pone a consideración y se proclama、sí. en el Congreso. Ajá, y ya va a tener. Eh, ¿Esta lista la integración de los otros partidos que conforman el frente opositor en la provincia? Sí, claro, tiene que tenerlo. O sea, la lista que se, que se presenta ya es la definitiva. Ya es la definitiva. Y después, esa es la lista de candidatos en la que、eh, a mediados de febrero se presenta la justicia electoral. Se presenta la justicia electoral.、Eh, lo que da la justicia electoral es un plazo que, por lo que veíamos, es un plazo mayor al que establece la ley. También tiene que ver. con、oh, bueno, Uno no, no quiere pensarlo así, pero pareciera tener que ver con la posibilidad de impugnación que pudiera llegar a tener la lista oficialista. Entonces,、eh, tenemos inclusive menos tiempo para la definición de, de impugnaciones.、Eh, pero eso t tiene que ver con, con p l a z o s de la justicia electoral, como vos lo decís. Este,、eh, es decir, que antes de mediados de febrero tiene que estar resuelta toda la cuestión interna en cada una de, de, de las fuerzas. o... O, o cada una de las alianzas que se presenten a la elección. Está bien. Eh, Evelyn, eh, para esta presentación. Es un poco como, como técnico, ¿no? Toda la cuestión q u tiene sí, que sí. ver con, sí, sí. con la vida de los partidos políticos. Pero bueno,、eh, me parece que también、eh, es interesante que lo conozcamos, que lo sepamos. Esto tiene que ver con, con algo que todos y cada uno de los argentinos. Este, y Argentinas tenemos que, que celebrar que es la posibilidad de, de elegir a nuestros representantes, sí, una sí. cosa、eh, que sí, hoy nos、sí. parece tan natural y que durante tantos años no lo fue. Entonces,、claro sí. es interesante también que todos lo conozcamos, no solamente quienes por sí, ahí sí. tenemos la posibilidad de estar más este, involucrados en algún partido, sino también en general la población, porque de acá surgen sus opciones electorales. y de nuevo, ¿no? Así es. Evelyn, bueno, te agradecemos esta, este, este aporte. Queríamos escuchar a alguien que hubiera estado directamente ayer en la reunión y una última preguntita para despedirte. Vos en estas listas de ahora, no, vos te reservas para un poquito más adelante, ¿no? No, no, no, no, sí, que con, tienen que ver con. con no, no, no, que sí, tenés que decir. No, no, no no,、sí. no. no, no, no, en esta lista de ahora no. No, ver, por eso. t a m a n e r a porque no es, no, es mi, no es mi intención para nada ser este, legisladora, sino como y a l o he manifestado,、sí. mi intención es ser la candidata de, de, del Frente para la Victoria a Intendente de a b i e r n a así que ahora. Estarán allí,、eh, este, presentes、eh, en la negociación los compañeros y compañeras que sí asisten a, un, a una banca en la legislatura. Está bien, ahí va un punto, viste. No, no, no, punto. Sí, para más adelante. <risa> Genial, Evelyn. ¿eh, sí, muchas... para más adelante. <risa> bueno, muchas Así gracias. Así que para más adelante volvemos a hablar.